Zona Cero Nuestros monográficos a Zona Cero con los increíbles Carlos Canales y Jesús Callejo Bueno, si yo os digo que hoy vamos a hablar de un tal Guillermito Imperio pues a lo mejor no suena mucho si digo Vilgenreich, pues tampoco es para, para lanzar cohetes si digo Orgón eh, parece que ya empezamos a casar empezamos ya a unir eh, conceptos Y bueno, pues si os digo que vamos a hablar de uno de los tipos más delirantes, pero a la vez fascinantes, del siglo XX, pues seguro que ya todos ponéis las orejas en vertical y os disponéis a disfrutar de un magnífico monográfico. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, bueno, te veis con el orgón, dale que te pego, ¿eh? Sí, aquí, con mi... Es la energía la... del futuro, ¿no? La energía del futuro, lo ah, bueno, nunca he visto. Es otro nombre de la... para llamar a la energía vital. ¡Ja, <risa> Pero Wilhelm Reich, este personaje, le dio una aplicación muy interesante, ya lo veremos además, incluso una parte eh, ufológica que tiene, porque estamos hablando de un psiquiatra, un psiquiatra prominente, ¿no?, de su momento, pero que tuvo bastantes épocas, bastantes etapas, y la y última, el pobrecillo, lo pasó muy mal. Llegó a creer muchísimo... Hola, Carlos Canales, buenas, buenas noches. Llegó a creer muchísimo Wilhelm Reich en, en los extraterrestres, ¿verdad? Llegó a creer en todo. De hecho, sí. acabó de muy mala manera, porque sabéis que en Estados Unidos fue juzgado y diagnosticado como esquizofrénico progresivo y además cometió un gran error Prometieron los norteamericanos un gran error porque el 23 de octubre de 1956 en, en Gainsburg lanzaron todos sus manuscritos a la hoguera, como la Edad Media cuando era la época de las brujas, lo cual no hizo sino atraer más la mirada de la gente hacia alguien que era en aquel entonces estaba viviendo la tercera etapa de su vida, porque como muy bien ha dicho Jesús, tiene como tres partes fundamentales. Y efectivamente la primera, que es la que le dio fama y de la cual desarrolló luego las ideas estas que le empezaron a hacer primero famoso y luego considerado como un tipo hasta peligroso... ¿Era de mano austria Era Ostiaco, era pero sí, de hecho además él era discípulo y colaborador de Sigmund Freud. Él era, él, él estudió, ahora formaba parte de la sociedad psicoanalítica de Viena y fue uno de los grandes seguidores de Freud hasta el extremo que se le consideró durante mucho tiempo como su principal discípulo. El principal discípulo de Sigmund Freud. Claro, lo que pasa que es que eh, hay que mezclar, bueno, digamos que Para ahora empezar a hablar un poco de Wilhelm Reich, y que luego lo hablaremos sobre todo del órgano, que es la, la parte que corresponde a nuestro programa dentro, mm. dentro de, de lo que sería la, la vida de Reich. Es nuestra competencia. Exacto, es el asunto de nuestra competencia, que para el otro hay otra, otras personas. Es cierto que hay que distinguir las, las tres facetas fundamentales de Wilhelm Reich, que es la faceta suya como psicoanalista y las extrañísimas y curiosas ideas que tuvo, algunas de las cuales aplicó con cierto éxito, y que no hicieron en cierto modo sino reproducir cierto tipo de creencias o mitos de origen oriental o de las tradiciones herméticas, incluso gnósticas, aplicándolas a Occidente a través de, bueno, de un sistema científico occidental mucho más moderno la segunda parte es su parte política eh, Wilhelm Rey, que fue comunista, militante del Partido Comunista Austriaco y bueno, aparte de todo Eh, apart, aparte de ser mitante comunista como tal se enfrentó claramente al fascismo él hizo una obra de carácter psicoanalítico sobre las masas y el fascismo lo que le enemistó por supuesto obviamente también con los fascistas y nazis a, alemanes y austriacos la tercera parte de, de su vida, la tercera etapa no tiene nada que ver ni con la política ni con el psicoanálisis sino que fue su intento de eh, describir una supuesta fuente de energía sobre la cual como luego veremos no hay ninguna base científica sí. pero sí hay una profunda base En las creencias En las tradiciones De muchas culturas del mundo Aunque él no lo hizo De esa manera Sino que lo interpretó a su propia manera Que es lo que él llamaba El Orgón El Orgón Sí Hablando de ese pasado comunista Supongo que los norteamericanos En aquella década de los 50 Tampoco le perdonaron ¿no? Efectivamente claro, El problema claro. que tuvo Es que él estaba persiguió Por los nazis Por eso se refugió allí Y luego le persiguieron Por filo comunista sí. Durante la época de McCarthy De McCarthy. Bueno pues vamos a ver vamos. A ver. Ya tenemos un poco definido ¿Verdad? Sí, un poco el perfil El está. perfil de Wilhelm Wright Muy interesante Y decía El Orgón, o orgón sí. El era orgón, orgón. sí claro. sí yo creo que se puede decir, decir el, orgón el orgón porque toda prácticamente toda su teoría de la última etapa la basa en eso en el orgón no claro lo primero que podíamos decir qué es el orgón él tenía un concepto muy claro de lo que era la energía esa energía vital que todos tenemos y que de alguna forma pues eh, está desarrollada en el medio ambiente en la atmósfera y en el ser humano y el ser humano cómo potencia el orgón a través de su vida sexual Eh, no olvidemos que Wilhelm Reich fue el discípulo más brillante de Sigmund Freud. Y digo más brillante porque esas son las palabras textuales que usó Freud. Hasta que al final se larga, eh, ya sabes que Freud tuvo muchos problemas con sus discípulos. Tuvo muchos problemas en general. En general, sí, sí. La verdad que ponía un circo y le crecían los enanos. Sí. Y con Reich... Tiene una, una foto inmensa de Sara en, en la entrada de su consulta. ¿Eh? Y... Bueno... <risa> <risa> lo que no sabemos si en la época crep crepuscular <risa> okay, <risa> o la, es verdad eso, bueno. también tuvo bastantes etapas y muy sí. sí, sí, sí. igual que Jung que también es otro personaje para dedicarle algún día a un monográfico sí, sobre sí. todo por esos coqueteos que tuvo con lo oculto con lo paranormal sí. pero en el caso de Rage que además fue muy reivindicado años después de su muerte no por esa cultura o la contracultura porque se convirtió en un autor maldito claro en el momento que le empezaron a dar palos por la derecha y por la izquierda donde se hizo marxista pero no querían los marxistas saber nada de él, donde se cartea con Trotsky y Trotsky tampoco quiere saber nada de él porque le ve como demasiado revolucionario, donde escribe un manifiesto antifascista y por lo tanto cuando ocurre todo lo de la Segunda Guerra Mundial tampoco se quiere saber nada de este hombre. Es decir, todo. Eh, estaba en contra de alguien que empezó a ser revolucionario y que en un momento determinado de su vida, él quiere dejar el psicoanálisis además, ya digo que de una forma muy particular porque así como el psicoanálisis lo que proponía era pues una terapia para ricos, él quería que esa terapia fuera para pobres, pero no quería un psicoanálisis donde no hubiera un contacto con el paciente él les abrazaba, él les, sí, les obligaba sí, una... casi a vomitar era, así, pensaba... sí, era casi un actor de teatro en qué año nació en eh... 1897 en 1897 Sí, sí, sí. No, Lo que quiero decir es que es muy curioso lo que ha dicho Jesús porque sus comienzos, independientemente de eh, sus coqueteos políticos eh, con la izquierda y bueno, y los problemas que tuvo con los nazis austriacos, bueno, en general el lío en el que se metía permanentemente, sí que es cierto que él tuvo, eh, el, la, cuando se empieza a hacer conocido famoso, hablo solamente de la parte psicoanalista, ¿eh? no del problema del orgón y todo lo demás uh -huh. es que cuando se separa de las teorías de Freud sabéis que Freud bueno, fue evolucionando, llegó un momento en que fue dejado bueno, fue alejándose poco a poco de lo que él consideraba como el instinto sexual como fuente primaria de, y fue evolucionando hacia conceptos como por ejemplo el instinto de la muerte sin embargo eh, por parte de Rey no solamente consideraba que no que el, que el sexo era un elemento fundamental sino que además eh, él aportó una cosa muy original y muy curiosa que es que decía que la psique de una persona y la musculatura voluntaria son funcionalmente equivalentes. Es decir, que se podía alterar la capacidad de las personas para controlar sus, eh, eh, sus características y sus emociones a través del control de la musculatura y de las reacciones que es decir, que están directamente relacionadas. Y ponía un ejemplo, la verdad, bastante brillante. Dice bueno. que si una persona tiene miedo, está permanentemente con los músculos agarrotados, listo para, pues, para escapar, para huir o para con, moverse con velocidad. Eso obviamente le acaba condicionando su carácter porque le genera una estructura de tensión permanentemente muscular adaptada al miedo que tiene. Bueno, pues todo eso entremezclado es lo que él pensaba que podía curar mediante su extraña o curiosa y original forma de actuar y bueno, ahí la verdad es que tuvo durante un tiempo un cierto éxito y fue notablemente valoradas, por lo menos sus investigaciones entre los que seguían la línea de lo que él defendía Vamos, que lo que venía a contar eh, Wilhelm Reich eh, entre otras cosas, sí. es que practicando el sexo, uno puede tener una salud de hierro ¿no? Sí, exactamente, él eh, radicaba mucho en eso, en ese, en ese orgón natural, personal que teníamos todos. ¿Por qué le llamó orgón? Por cierto? Eh, pues no se sabe muy bien porque es una especie de mezcla, son dos palabras que realmente combina organismo y orgasmo entonces parece según han dicho los tratadistas que iría por ahí es decir es una mezcla sí. porque es lo que intentaba ¿eh? es decir no solo el, eso ya tiene color sí sí el color azul es decir el color azul incluso lo que vemos ahora en como, la entiendo, viagra, no, como la viagra como la viagra como la viagra pero sí pues es curioso porque él crea una viagra pero bueno una especie de, de máquina no como viagra sino para estar dentro de ese de esa máquina de orgo, que por cierto fue lo que al final generó todos los problemas legales que tuvo por la comercialización de esas de esas cabinas como cabinas telefónicas sabes muy caras por cierto pero que eran muy demandadas en aquella Entonces él pensaba que todos los males que tenía el ser humano como tal y la humanidad en general era por una carencia de orgón. Y esa carencia de orgón podía ser a través del ser humano gracias al, al estímulo sexual. Él pensaba que el orgón era la energía vital de todo organismo. Era la fuerza motora del reflejo del orgasmo. Es decir, a través del orgasmo tú podías generar orgón. Pero cuidado pero haciendo bien el amor, es decir, que no cualquier cosa podría ser útil. Entonces, él empieza a desarrollar la teoría de una forma tan sui generis que crea muchos adeptos. De hecho, ahora la bioenergética, por ejemplo, que es una de las terapias de la nueva era, pues debe mucho a estas teorías de, de Wilhelm Reich. Y Jesús, ¿cómo eso? tú que estás tan metido en la nueva era y en estas cosas? <risa> ¿El tantra? No, no, no, no tiene que ver con el tantra. Ah, no es el sí, tantra. tiene algo que ver, como todo, porque el tantra, ya sabes, vamos a ver, el tantra básicamente... No, se, pare, se parecería muchísimo al bril. Claro. A la teoría del Brilindu o sea, sería mucho más el parecido. Tantra, lo que intenta decir es que, bueno, hay una energía que se llama la Kundalini, que estaría un poco en la, la parte final de la columna vertebral, en el cosis, y a través de una serie de ejercicios se van abriendo poco a poco esos siete chakras hasta que llega el último, el de la iluminación, y a partir de ahí pues has trascendido toda tu realidad, y por lo tanto ya no hay deseo, en fin, ya eres un ser nuevo. Bueno, él no llega a eso. No No, serán, eso. no, no es tan místico, no es tan filosófico. Está partiendo el parte del psicoanálisis y por lo tanto es muy cartesiano en sus ideas. De hecho era marxista comunista, o sea, que para que nos hagamos una idea, es decir, una persona que no tiene un concepto de Dios en ese sentido místico o pero, sea, a él no le importaba el deseo y el frenesí No, no, no, exactamente, o él sea, lo que encuentra técnica. es <risa> que hay una energía muy potente, que <risa> es el orgón es el y orgón? esa energía la tiene el ser humano de forma natural, que se potencia a través del orgasmo, pero que se puede canalizar para otro tipo de bienes, es decir, que si tú eres capaz de regular tu energía orgónica, y para eso él inventa esas cabinas, tú puedes curar cualquier enfermedad incluso el cáncer, y eso también le genera muchos problemas uh -huh. porque dice que cualquier enfermedad es curable Pero ahí no está todo el asunto de, de Wilhelm Reis, que podríamos hablar largo y tendido, porque ya te digo que es una persona fascinante, además incluso lo desarrolla en libros como Escucha, pequeño hombrecito. Ese fue mi primer libro, mi primer contacto con Wilhelm Reis, que es una especie de manual, un poco pues, para decir lo miserables que somos los seres humanos y cómo podemos ser auténticos dioses. Por eso habla de ese Escucha, pequeño hombrecito. ¿no? Pero bueno, él al final descubre que esa energía sirve para más cosas. Y sirve tanto que puede incluso destruir nubes es decir provocar eh, la desaparición de una nube de una tormenta y generar lluvia en donde tú quieras y va más lejos y ahora le dejo un poco saber sí, sí, a Carlos porque sí, sí. Le, que, saber, que, va que, puede añadir su proceso de enloquecimiento claro, claro, es pero, que pero, es tan interesante sí, que sea Carlos... hasta una máquina Sí, para, para, intentar romper nubes, para romper que nubes que también serviría porque hay esto de una etapa de avistamientos ovnis también serviría para destruir ovnis porque él cree que los ovnis forman parte de esa energía negativa claro, claro. es que vamos a ver, por explicarlo de una manera eh, él pensaba que el órgano que el existía en todo el cosmos, que era uno de los elementos esenciales del cosmos. Es curioso porque eso se parece muchísimo al pansequismo de Giordano Bruno. ¿Sabes ¿Eh? que Giordano Bruno consideraba que los planetas giraban alrededor del Sol porque les daba la gana y así tenían calorcito? Entonces, bueno, pues que era una historia más o menos parecida. Es decir, él se construye un cosmos a la medida de su pensamiento. Es muy curioso, que está regulado por el órgón. Claro, es decir, el problema es que ahí es donde él, que sí, como muy bien ha dicho Jesús, tiene una base científica occidental clarísima, y encima eso, encima ateo y marxista, sin embargo evoluciona repetidamente, probablemente por el contacto, porque hace el órgano lo que está haciendo en parte, yo vuelvo a repetirlo, decir, a mí me parece una transmisión muy clara, una, una especie de aceptación muy curiosa por parte de, de, la, de la, al menos de la, de la ciencia, bueno, pseudociencia occidental, del concepto del bril, del concepto de la fuerza universal que tiene la religión hindú y que aparece reflejada en un montón de... ...de tradiciones de orientales... ...también tiene una cierta... ...similitud similar, similar con el chi... ...bueno uh -huh. hay un montón de, de claro. elementos... ...que él recoge o si no recoge directamente... ...pues por lo menos aproxima mucho a ellos... ...a través de su curiosa teoría... ...pero con un pequeño matiz... ...y es que por primera vez al empezar a elaborar... ...ya no digamos cuando construye la máquina para destruir nubes... ...y platillos volantes... <risa> es decir, ...acaba eh, rompiendo lo que era el principio básico... ...de su formación... ...que es que no hay una prueba científica constatable... ...es decir... Deja de ser ciencia para ser otra cosa, que se parece muchísimo más a la espiritualidad e incluso a ciertos conceptos con que aunque no sean religiosos. Pues se parecen mucho al mundo cuando, de las creencias Cuando se presenta Carlos con su máquina para destruir nubes eh, Muy al final ya de su vida Bueno, en 1940 el Es bien. que hay una etapa Sí, sí, cuando él escapa Sí, Él se va a Estados o sea. Unidos En Estados Unidos es cuando ya surge toda la paranoia no. Pero mm. ya en 1940 había construido Ese primer acumulador de energía orgónica Se lo llamaba, ¿no? Y, eh, que era una caja de madera era, <risa> <risa> sí, muy complicado, no era nada. Paredes de metal Paredes <risa> con claro. material orgánico con... Es que, Jesús, imagínate, al discípulo predilecto de Simon Foy, sí, eh, claro. que de repente te aparece con ya 40 años cumpliditos, sí. con la caja de madera diciendo esto para destruir nubes y marcianos Sí, bueno, no, eso, eso es después, otro, es, un, es un cañón que inventa después. Yo sí, te... digo que lo primero que hace es... Más que un inventar... cañón, eso fue un petardo. No, no, bueno, pero un cañón que no veas. Además, era como de distintos eh, cañones de unos 4 metros sí, de sí, longitud sí. Sí, que sí, servía sí. no para lanzar energía orgónica, sino para absorber. Pues el, el Gran Berta. Era tremendo, sí, sí. sí. Era el terror. Entonces, te... Cuento en esa experiencia americana porque es genial. Además crea toda una especie de comunidad paradisíaca alrededor de una serie de discípulos eh, y todo siempre generando ese orgón que dice que era no solo bueno para uh -huh para su gente, sino esto, también para toda la humanidad. Esto permanece invariable, ¿verdad?, a lo largo de los siglos. Sí. ¿Eh? El líder, ¿verdad?, los discípulos... El, claro, lo que pasa no es, es que en sí, este sí. caso, si fuera el clásico loco, en fin, ese que iluminado, que piensa que a través de una revelación pues le han dicho sus dioses mm. o sus ángeles, no. no, no, es que estamos hablando de una persona que tiene una formación profunda científica, sí, sí, muy sí, venerado sí, sí. en Europa, es decir, una persona que marcó unas pautas dentro de la terapéutica y que, de buenas a primeras, él quiere ser científico decir, muy bien, ahora quiere aportar algo importante, pero casi casi de la categoría de Einstein de hecho se cartea con Einstein hay una una relación epistolar con Einstein muy interesante, y e incluso tiene una reunión con él, porque él quiere ser Einstein es decir, cuando él se reúne también en 1940, ese es un año clave no es cuando ya digo, construye su primer acumulador de energía orgónica, eh, que sirve esto para para incluso curar enfermedades como el cáncer porque según él, no eran más que acumulaciones de orgones negativos, porque claro diferenciaba entre orgones negativos y positivos es muy importante ahora, para cuando hablemos de los porque también considera que mm. los OVNIs vienen aquí para cargar eh, ese tipo de, de energía orgánica que eh, tiene el planeta Tierra. Se reúnen en el año 40 con Einstein. Sí, en, entonces, en el año 40... en la época donde hicieron la carta famosa aquella animando al presidente de los Estados Unidos Exacto. a utilizar Sí, pero la es porque, bueno, porque conocen... Porque ellos saben que el Instituto que Kaiser Guillermo ha sí, sí. conseguido un avance decisivo... En la energía nuclear. Claro, en, sí, sí, son sí. temas... Es que afortunadamente son temas diferentes. <risas> sí, de... sí, sí, sí, sí, sí, pero sí, para sí. que veáis un poco lo bien relacionado que estaba este hombre. Entonces, al final consiguen tener una entrevista... De de cinco horas... No, con, lo que lo que queremos este. decir es que Albert Einstein estaba muy bien considerado en Estados y Unidos claro en aquel que momento. Bien, pero o sea que es, verdad, no, que, pero es que Reich vivía en cierto modo de, de su pasado, por, de por, discípulo por eso, de por Freud, por eso, y de, por eso, que y tenía, de persona enfrente al fascismo, en este caso, aunque sí, sí, sí, Einstein era sí, judío, pero bueno, acoger el, a alguien como Reich, pues no era no extraño. Tenía acceso a las mentes lúcidas sí, sí, sí. De, de los Estados Unidos, o sea, que no es no es un loco en ese momento. No, no, no, que va, que va. Loco se le convierte al final, y además de una forma también muy interesada, y bueno, ya era un poco nos lo podemos contar, pero en ese momento no, era una persona bastante prestigiosa que bueno, que de vez en cuando hacía sus pinitos un poco con esto del orgón, que bueno, que era simpático pero que bueno, si curaba y la gente decía que se curaba con este arma toster pues qué bien ¿no? Entonces se junta con Einstein porque de alguna forma él quería un poco ese espaldarazo científico ¿no? Y le cuenta toda la historia, se reúne con él en Princeton en enero del 41, porque en el 40 es cuando había tenido ya todas estas cartas, pero ya por fin tiene una entrevista a tet personalmente con Einstein en enero del 41 y le habla como no de la energía orgónica, creo que le pone la cabeza caliente ¿no? Cuenta todo, lo que hay, lo que existe, eh, su aparato. Einstein supongo bueno, apuntó luego, Eistings, ¿cómo está este tío? Le escucha, bueno, más o menos eh, gentilmente, no de una forma diplomática, le despide y ya no vuelve a saber más de él. Ya no quiere saber nada de este hombre, yo creo que le pone en la libretita, dice, neurótico perdido. Y, en definitiva, es un poco lo que todo el mundo piensa de Wilhelm Reis cuando él empieza a desarrollar sus teorías, porque lo desarrolla de una forma muy muy vehemente él estaba como muy entusiasmado con esas aportaciones que hace y todo empieza ya te digo a partir de ahí estos son los preliminares pero todo empieza cuando él ya se va a Estados Unidos cuando él es los últimos quince años de su vida por decirlo así ¿no? cuando él se instala ya en el estado de Maine creando una comunidad que llama como no Orgonón sabes uh -huh. donde algunos miembros le empiezan a decir que están viendo platillos volantes sobrevolando Orgonautas. Los Orgonautas. Claro. Y él ya empieza, con... bueno, ya verás cómo les llama, tiene otro nombre también. Sí. Y él ya empieza a tener una cierta paranoia y una conspiración. Fíjate, cuando Einstein ya no quiere saber nada de él, no le escribe él no le achaca el problema a Einstein sino que dice que todo forma parte de una conspiración general de inspiración comunista, porque ya por entonces los comunistas no querían saber tampoco nada de Wilhelm Reich y... bueno, o sea, le expulsaron en el año 34 el claro, ya no quieren saber nada de él. entonces ya cree que hay toda una conspiración alrededor de él y de sus ideas entonces cuando sus, eh, los miembros de esta comunidad de Orgonón empiezan a ver platíos volantes, él cree que empiezan a ser observados, es decir, que estos ovnis están allí para saber lo que él quiere hacer con sus máquinas ergonómicas. <risa> y, bueno, no se le ocurre otra cosa que pensar que son seres nefastos, es decir, él fíjate que mantiene la teoría un poco de que los seres extraterrestres que nos visitan no son buenos, sino que vienen por <risa> intereses, eh, en fin, bastante taimados y sí. perjudicando un poco la, a los seres humanos. Y él los llama EA, EA, que significa son iniciales que significan energía y alfa. <risa> y, y a sus tripulantes los llama los OVNI, ¿no? Y a los tripulantes los llama Core. Sí, lo core, sí, que serían las siglas de Cosmi Orgon Engineering. Como, como ves, Ingeniero, todo, ingenieros Ingenieros cósmicos del orgón. Del orgón. <ríe> sí. Bueno pues claro, eh, así van transcurriendo los años claro. la comunidad no es que crezca mucho No, no, pero demasiado. Se convierte en una especie de secta, es De secta, verdad, sí. Alrededor del orgón y de su líder. Y en los años, sí, yo, y en los años 50... Murió, años. murió en el año 57 en la cárcel, así que fue una vida triste sus últimos años. El diagnóstico fue esquizofrenia, ¿verdad? Eh, sí, él le consideraban esquizofrenico-paranoide, me parece, que os lo digo exactamente. Sí, obsesionado. Lo con, que sí, dijeron sí, sí. Le, No, esquizofrénico-progresivo, y es verdad que era progresivo, porque a parece peor. Hombre, sobre todo cuando... alguna <ríe> Cuando construye el Cloudbuster, que sí, es el rompenubes, ya, ya a partir de ahí que fue eso ya también sí. al final? Claro, fue, sí, estamos sí. hablando ya de esos últimos cinco o seis años, sí. que es cuando él empieza a hacer eh, todo ese tipo de cosas, que fíjate que sus eh, descendientes no han querido saber nada un poco de esta etapa suya sí. la han intentado tapar, no han querido un poco que se aire demasiado sus coqueteos con los ovnis, sus cazanubes porque en un principio estos rompenubes estaban hechos con una buena labor, es decir, de hecho hay también toda una teoría conspiranoica que se ha desarrollado alrededor de Wilhelm Reich diciendo si este hombre conocía a Tesla o no le conocía o si realmente fue el precursor del sistema ROR, que luego se convierte en el sistema HARD, es decir, ese sistema que parece que está en Alaska, pues para cambiar las condiciones climáticas en determinados lugares del planeta. Bueno, pues lo que él intenta hacer es eso, y lo consigue. Es decir, crea esos cloudbusters, esos rompenubes, para absorber la energía orgónica y, de esta forma, destruir la acumulación de vapor de agua y que no llueva. Entonces se dio cuenta de que si esto lo podía hacer, también podía hacer lo contrario. Entonces, en un lugar totalmente despejado, sin ninguna tormenta, él podía generar, y lo genera, por, por lo menos hay testigos, donde se crea una nube y que provoca la lluvia. ¿Llegó a crear una nube? Sí, sí, sí, según los testigos sí. Entonces te quiero decir que estamos hablando de algo que él crea que tiene efectos físicos. Pero lo malo es cuando, ya digo, esos discípulos dicen que hay ovnis alrededor que les están observando, entonces dice, bueno, pues voy a lanzar mi, mi rompenubes en dirección a los ovnis. Y entonces, él ya empieza a estar convencido que se está cargando a los OVNIs. Es decir, que de alguna forma, el objetivo de los, ovnis, de los OVNIs era disipar la energía orgónica negativa, que lo llama DOR, que está liberada por las naves extraterrestres y que sería la causante de todas las enfermedades del hombre. O sea, que ya claro, no la él genera. Ya tenía, esa, efectivamente, ya tenía un batiburrillo mental. Claro. <risa> efectivamente, tiene razón que es una cosa. Independientemente de su posible enfermedad o no, sí que es cierto que él sufre una evolución muy rara que le va haciendo ser cada vez más con, eh, autoconvencerse de que dispone de algún tipo de, de formación especial o de, como de, de inspiración que le va a permitir cambiar el mundo de la física real. Claro, ¿cuál es la causa por la cual, ahora que vamos a ser un poco objetivos con Rick, la parte, la parte de sus estudios en los años 20, independientemente de que estén cuestionados o no, sí han dado eh, entrada o camino, como ha dicho muy bien Jesús al principio, por ejemplo a los creadores de la bioenergética sí. y a una gran parte del movimiento de la nueva era. Sin embargo, la otra parte de Wilhelm Reich, todo lo que está relacionado con sus intentos de hacer una parafísica, que realmente lo uh -huh. hizo, ha fracasado de una manera estrepitosa. Porque tú no puedes hacer ciencia si no lo puedes someter a unos protocolos de demostrarlo. Entonces, en ese sentido, pues bueno, la obra de Reich está totalmente de, bueno, fuera de lugar. Uh -huh. Sin embargo, como persona, decir, como, como individuo, es uno de los ejemplos curiosos del... Hubo un montón de tipos parecidos en el siglo XX, es decir, en, la, en la primera mitad del siglo XX, porque las condiciones de vida, la situación en la que nacieron, la forma en la que se formaron, e incluso el camino que todos llevaron en una época de radicalismo político terrible en Europa, les fue haciendo elegir un, bueno. un camino entonces en ese sentido la, la vida de Reich por lo menos a mí se sí me parece curiosa e interesante pues aquí tenemos la vida de Wilhelm Reich el descubridor de la energía vital el, uh -huh. el orgón uh -huh. y luego también pues el inventor del primer sistema antiaéreo contra extraterrestres sí, ¿no? el, el sistema FLAC eh, <risa> sí, sí, sí. con el cañón este estupendo que, que disparaba y bueno eh, caía los platillos eh, empezó a utilizarlo a lo mejor en julio del 47 <risa> sobre un sitio Nuevo México sí. ahí fue cuando lo utilizó por primera vez Bueno, pues para ti, Jesús, eh, toma este cañón eh, miniaturizado de, de, de Orgón. Sí, sí. ¿eh? Lo voy a apuntar en dirección a Carlos Canales. Apuntarlo en dirección a Carlos Yo no soy Canales. Una nube, no, hay problema, no hay peligro. ¿Tú no eres una nube? Por eso no hay peligro.